Buonguetriac, bienvenidos a la duma este espacio radiofónico donde trataremos de dar cabida y en su medida debatir sobre temas de actualidad, especialmente políticos y sociales. Hablar y opinar sobre lo que nos incumbe, nos toca y nos preocupa en nuestra sociedad, la sociedad vasca. A la voz en esta nueva aventura, White Rojo. Y en la faceta técnica, Arcelia Cheguren. Comencemos. Hoy contaremos con Javier Aspuro Daralar y exdiputado de Araba con el que trataremos de hacer un resumen de la actual situación política en el País Vasco. También hablaremos con Yune Fernández de Sosgazismo Bizkaia, con quien analizaremos un tema siempre de actualidad e importante como es la inmigración. Y para dar, y para dar el punto de vista del inmigrante también est estará con nosotros Eibantu de la Sociedad Saharawi de Euskadi. Y para finalizar Hablaremos de las luces y sombras de la gripe A, tan famosa últimamente en los medios, para ello contaremos intervención telefónica de Juan Gervás, médico general rural y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Universidad Autónoma de Madrid. <risa> Buenas noches Javier. Lo primero, agradecerle que ...aceptaron nuestra invitación. Gabón. Bueno. Bien, para empezar, lo primero, Javier... ...¿en qué fase crees que se encuentra la política de Euskadi... ...sobre todo después del importante cambio... ...de las últimas elecciones autonómicas? Bueno, después de las últimas elecciones autonómicas... Eh, ...hemos visto que... La, ...la alianza que se veía venir entre... ...la oportunidad que han encontrado los partidos... ...digamos, estatalistas o institucionalistas... ...o constitucionalistas, o se han aprovechado... ...la oportunidad, pues... Eh, aprovechando la circunstancia de que el parlamento pues no refleja porque había una importante parte de la población que se ha quedado fuera de las elecciones han aprovechado la oportunidad para de alguna forma pues hacerse con Con, digamos la tarta institucional digamos eh, la última pica que, que faltaba dentro del estado para, para poder eh, de alguna forma pues eh, pues coger la institución ¿no? en este caso el gobierno vasco y bueno pues eh, estamos viendo que su política mm, se centra fundamentalmente pues en, en de alguna forma, pues, eh, hacer ver que, que esto es España. Es un poco el, el fundamento de, de toda la política que, que están haciendo. Se está eh, taca, eh, tocando, sobre todo, temas que tienen que ver con la identidad. Pues ahí tenemos todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, el discurso del rey, que mira que han aprovechado la oportunidad de que después de 30 años eh, tienen la posibilidad de hacerlo y, y lo hacen pues han tocado temas eh, por ejemplo a nivel educativo como el tema de de luzquera eh, bueno pues eh, estamos viendo que es, un, es una oportunidad que que han aprovechado ¿no? yo creo que de aquí tenemos que que sacar con conclusiones y tenemos que sacar eh, aprender ¿no? y eh, creo que es un, es un error en cierta moda que de los propios vascos está esta eterna división que tenemos estas circunstancias de que una situación nueva que se debiera de dar que se que debiera aparecer es un poco todo este mundo que representa pues eh, lo que es el mundo de, de la izquierda derecha tradicional mm, ...que tuviese ya definitivamente una salida y que de alguna forma mm, hiciesen una, una política... ...que ellos mismos en algún caso han definido como de funcional, ¿no? una política... Mm, que sea activa que, que sea influyente que, que decida que sea decisiva sino en estos momentos que estamos en una situación de, de total bloqueo no yo creo que eso es un poco lo, lo que se puede decir de la situación que estamos eh, atravesando en estos momentos un, un, un gobierno vasco en estos momentos tomado como una oportunidad única y con, con mucho deseo por parte de dos partidos estatalistas y bueno y yo creo que una especie de de regeneración de recomposición de resituación de lo que es todo el mundo todo el mundo haberchale todo el mundo vasco basquista en general no yo creo que es una situación que se debe dar en los próximos años y en el que todo el mundo tendrá que resituarse en, el, en ese sentido yo como miembro de la y como bueno pues eh, un partido que con, con una historia corta reciente joven que nació un poco con la idea mmm, de que había que dar saltos un poco pues a, a la actividad de ...exclusivamente por vías políticas... ...desde la izquierda a Berchale... ...pues creo que hemos... Eh, algún ...en algún sentido... ...eso día fuimos pioneros y... ...abrimos un camino que creemos que... ...va a ser un camino muy importante... ...y que va a ser decisivo porque... ...creemos que es importante que... ...todo el sector que supone... Mmm, ...todos los sectores que hay a la, a la izquierda... del PNV de, dentro de lo que es el mundo de Berchale... ...tienen que llegar a un... ...a lograr una convergencia... ...y a lograr un bloque... ...que saque este país de la situación en la que nos encontramos. ¿Cree que eh, ese trabajo que hizo Aralar en esas elecciones... Eh, fue ...se vio representado en la subida de diputados que tú Es indudable que, bueno... Mm, mm, eh, ...el recorrido de Aralar ha sido un recorrido difícil... Eh, ...yo estoy en Aralar desde el principio, desde, desde que surgió... Eh, ...siempre se nos achaca que si... Sí, Eh, se nos puso muy difícil desde el principio porque ya desde el momento que se creó el partido, eh, en aquellos momentos cuando se creó, eh, el mundo de, de Batasuna en aquellos momentos era legal y, y, y pues al de poco de, de fundarse se abrió el proceso de legalización y eso fue un, una dificultad añadida porque claro... Eh, de alguna forma se entendía como que era un partido que se aprovechaba un poco de las circunstancias de legalización. No era eso un poco el, el objetivo y la génesis del, del nacimiento, pero sí fue un, un, una, un obstáculo y una, y una dificultad. Eh, también hay que decir que hemos hecho nuestra travesión al desierto que estuvimos en una primera legislatura en el Parlamento Vasco con, con una parlamentaria, por cierto que hizo un que para ser una persona hizo un, una labor extraordinaria y un trabajo que luego se ha demostrado que, que ha tenido su importancia, ha tenido sus frutos y bueno, también en unas circunstancias pues bueno, pues con con, con muy poca representación municipal en la primera legislatura y bueno, y luego ya en la segunda pues eh, digamos que en esta se ha recogido un poco los frutos y bueno sí que se ha Pero más allá que la representación que bueno es una representación importante pero no, no deja de ser una representación modesta porque al fin y al cabo pues cuatro parlamentarios sí podrían haber sido decisivos pero en este caso no lo han sido eh, más allá de representación que, que cualita cuantitativamente eh, pues eh, está bien pero no, no es muy, no es digamos eh, tan importante yo creo que es el tema de eh, cualitativo Es decir, eh, es un poco la vía que se abre, ¿no? Es decir, eh, hay que dar salida, hay que tener en cuenta que el Lars eh, surge un poco en un poco de la frustración de la ruptura de la tregua de Elisa Aragonesi al menos algunos de los que nos emprendimos esta en esta en esta aventura fue motivo de pues pues eso de la frustración que supuso para nosotros la ruptura de la tregua en aquellos momentos de Elisa Aragonesi fue un momento de mucha ilusión por este pueblo yo creo que si se hubiera seguido por aquel camino si aquello se hubiera mantenido hacia si la izquierda la hubiera activado todas sus sus líneas de intervención política que ya en aquellos momentos eh, estaba yo creo que en este momento estaríamos en la sección totalmente diferente eh, fue una oportunidad perdida luego después ha habido más que también se han perdido y esto no, no sea una situación la que en estos momentos pues estamos de alguna forma tocando suelo ¿no? entonces estamos tocando fondo y mm, a veces pues en los pueblos también pasa que de situaciones difíciles y situaciones complicadas es cuando vienen las grandes soluciones esperemos que esta sea una ocasión de ellas y lo que sí tenemos muy claro es que eh, la solución Eh, ...que en este momento se, se plantea... ...y que está debatiendo un poco dentro de lo que es la línea... ...digamos, de la izquierda abertale tradicional... ...pues va un poco en las mismas líneas... ...que en su día, pues algunos apostamos hace... ...hace más de más de ocho años. ¿Se refiere usted a, a lo de el diálogo de Alsasua? Que uh -huh, me estoy refiriendo Asua, la además, a eso, además... ...casualidad que estamos... ...está siendo actualidad... Eh, ...en estos momentos, pues bueno... Pues eh, ayer mismo salía una carta, yo la verdad es que, eh, yo lo primero que quiero decir es que pienso que, que Arnaldo Tegui no debía estar en la cárcel, está injustamente en la cárcel, es una persona que se la llevó por motivos políticos, una persona que estaba trabajando dentro de su mundo para intentar llevar a, a sus posturas, llevar a este mundo en situaciones de, digamos, de... de de, de salida ¿no? de, democrática a todo este mundo y por un lado pienso que no debiera estar en la cárcel y tampoco me quiero pues comentar eh, sobre todo eh, cuando se abrían sus derechos porque en el fondo pues esto esto que ha salido es una es una ...es una información que es privada y que le corresponde a él y, y de alguna forma así que se violan sus derechos cuando se, se accede a esta información... ¿no? ...pero en cualquier caso y desde que sus posiciones y de sus postulados me parece que es importante que, que, se, que esos, esos caminos eh, sigan para adelante... ...y que de alguna forma pues aquí eh, podamos alguna forma pues eh, articular eh, movimientos que se activen fundamentalmente por, por el lado político... ¿no? Eh, sabemos que es un camino difícil, sabemos que es un camino duro, eh, estamos en una situación difícil, eh, el Estado no va a ceder, no va a ceder en ningún caso, eh, va a tomar posiciones incluso hasta de venganza, de hecho lo está tomando eh, en este mundo, todo el mundo que representa, todo el mundo de los presos políticos vascos eh, están privados de todo tipo de, de, de, de derechos, Eh, yo creo que no existe ningún país en el mundo, no sé, aquí aquí tengo tengo delante a un, a un representante de un pueblo que sufre mucho también, quizá más que los vascos, no eso es cierto, pero sí que somos un país que para dos millones de personas, que somos dos, dos millones y medio, tenemos eh, cerca de mil presos políticos y represaliados y, y además... Eh, Muchos de ellos con más de 20 años de cárcel. Creo que somos en, en per cápita el, el, el país del mundo que más presos con más con largas condenas tiene en el mundo y además condenas que las tienen que, que, que hacer en... En, ...en lugares alejados y de las familias y con un coste personal mucho para sus familias. Es una situación de mucho sufrimiento eh, y bueno, yo creo que es una situación... ...que esa va a ser difícil, uno de los escollos que hay que salvar... ...pero es imprescindible que se tomen las, los, los caminos necesarios para, para poner, eh, pues de alguna forma... ...dar salida a, a todo esto y desde luego que el Estado en estos momentos... Eh, no está muy interesado porque está muy cómodo en esta situación. Es una situación en la que le saca rentabilidad. En el fondo hemos llegado casi casi a una situación donde mmm, al Estado casi le interesa que exista un conflicto de baja intensidad que domina y controla. Eh, y eso es un poco lo triste. no Entonces yo creo que tenemos que echar un poco de imaginación para poder salir de esta situación eh, un poco complicada que tenemos en este momento eh, los vascos. creo usted que al Estado le preocupa mucho? Eh, en las elecciones de 2011 la dinamitación que podría resultar la eh, legalización de la izquierda Berchale en las elecciones? Yo creo que mm, sería muy interesante que para las próximas elecciones de 2011 eh, en este país y desde este mundo pudiésemos hacer eh, los deberes para que pudiésemos presentar eh, para que todas todas las sensibilidades políticas puissent estar en, en las elecciones municipales y que todo el cuerpo electoral de Euskadi Pueda, ...o de escalería puede estar en, en, en las elecciones... ¿no? ...y por supuesto que, que al Estado esa situación le preocupa... es eh, ...por eso yo creo que debiéramos anticiparlo... ...no debiéramos estar esperando a ver qué hace el Estado... ...para ver si hace estos deberes... ...o, o, o, o da estos pasos y en función de eso... ...no, somos nosotros desde aquí... ...nos queremos dar los primeros pasos... ...para de alguna forma anticiparnos a la jugada... ...para que pues pudiésemos tener una situación... Eh, donde en las próximas elecciones de 2011 todas las sensibilidades políticas, todo el cuerpo electoral vasco, todas las personas tengan una opción política legal y representativa. Porque si no estaríamos en una situación, pues con la que la calacatemos actualmente, ¿no? donde si de alguna forma mutilamos el cuerpo electoral vasco, pues a una parte importante de la población los partidos estatalistas sacan mayoría y se están frotando las manos precisamente porque en estos momentos la tarta es muy grande, están toda, la, toda el entramado institucional con pues con todas las diputaciones donde bueno, pues ya están asomando prácticamente, digamos, yo estaba en la diputación de al lado, pero es evidente que en va son mayoría, pero bueno, asoman mmm, ...es una situación de legalización... ...podrían hacerse con, con la Diputación de Quipuzcoa... ...incluso asomarse a la Vizcaya... ...y además las grandes ciudades... ...que también las podrían las podrían tomar... ¿no? ...entonces es muy importante que, que... ...que para las próximas elecciones... ...de 2011... ...que son unas elecciones importantes... ...todas las exigidas políticas... ...pudiesen estar en las elecciones. Dentro de esas iniciativas... ...por ejemplo la iniciativa que defende... ...la Mesa de Malchaga que dicen que la única manera de conseguir un proceso democrático es uniendo a la izquierda vasca, izquierda a Berchale, Euskal Kartasuna, Aralar, y a en Batasuna, y con el apoyo del PNV. ¿Lo ve posible esto? Lo veo difícil, aunque lo, lo deseo. Es decir, eh, bueno, la, la visión que yo tengo es que este este, este país de, debiera funcionar, Eh, bueno, fundamentalmente con, con, con cuatro patas ¿no? eh, dos, tres patas ya están bastante bien articulares, digamos que en lo que es en los partidos de ámbito todo estatal ellos ya tienen montado su sistema con dos partidos que recogen la, las diferentes sensibilidades o, o los posibles flujos de votos que van de un sitio a otro, y dentro de lo que es el mundo de audiencia vasca, vamos a llamarlo así porque tampoco quiero poner etiquetas de que si unos son más más abarchales, otros menos eh, porque si empezamos a poner etiquetas, empezamos ya a Eh, a separar a la gente y se trata de aglutina se trata de sumar yo creo que hay un mundo que está bastante articulado desde muchos desde muchos muchos años que es, que se puede corresponder a lo que supone un poco el mundo del pnv que es un poco lo que podemos considerar el mundo del centro centro centrodere ¿no? de, de este país y lo otro todo, todo lo que está un poco a la izquierda del pnv que es todo el mundo aberchale que es un poco el mundo más más reivindicativo el mundo que, que bueno pues que es de, durante la transición Más, más luchó y después de la transición eh, y todo ese mundo, pues bueno, de alguna forma ha estado un poco supedita un poco pues al, a la dinámica que se ha marcado desde, desde ETA fundamentalmente. ¿no? Y para mí es importante que todo ese mundo se, se pudiese articular como una acción política que fuese funcional y, y, y entonces esa, esa cuarta pata o esa segunda pata, digamos, lo que es el mundo de evidencia de Berchale, que sería un poco eh, crear una acción de izquierdas a Berchale, independentista, eh, cuando tuviese que adoptar posturas radicales, eh, pues adoptarlas. Eh, eso es lo que hace falta articular y dar una funcionalidad política, pero tiene que ser por vías exclusivamente políticas y, y civiles, porque eh, está demostrado que todo lo que tiene que ver con, con la corrupción, convivencia o con, con el simple presencia ¿no? de, de, de actitudes y to momentos eh, que tengan que ver con la violencia en estos momentos sobre todos los últimos años el único el único digamos eh, que saca partido de todo esto en estos momentos es el estado <coughs> hace unas semanas en cataluña 12 periódicos se abrieron con su primera página con un mensaje a favor del estatut sería eso posible en las publicaciones de euskadi con la autonomía Bueno, la situación de euskadía de cataluña es eh, es bastante bastante diferente sobre todo es, es diferente porque el recorrido que hemos hecho en los últimos años ha sido muy diferente aunque somos digamos las dos nacionalidades históricas las dos nacionalidades que de alguna forma junto con Galicia pero digamos las que de alguna forma en las que asistió una mayoría digamos nacionalista entre comillas o y eh, mmm, Y el recorrido ha sido ha sido bastante distinto. Y ha sido distinto por una cuestión muy fundamental. La cuestión fundamental es que el Partido Socialista catalán eh, tiene una postura respecto al tema catalán mucho más, eh, digamos, catalanista, mucho más de distancia con respecto a las directrices que ha marcado que la que tiene el Partido Socialista de Euskadi, donde las posiciones, digamos, más eh, centralistas, las posiciones... Eh, Más de colaboración con el PP porque se hablaba de, en, en su época de redondo terreros, no de que era el, el aliado de mayor oreja que estaba en una estrategia común y al final está resultando que los que están dirigiendo actualmente el Partido Socialista de Euskadi y que están en el gobierno, Pachi López y todo ese equipo, pues no son más que algunos aventajados de, de, de redondo terreros. Están haciendo lo mismo, aunque... Es, se presentaron con otra cara distinta, ¿no? Entonces, el, el tema es que el Partido Socialista de Euskadi tiene una actitud muchísimo más centralista que la que tiene el Partido Socialista catalán, que tiene una posición un poco más de comprensión hacia hacia el mundo del catalanismo, hacia el mundo de la cultura, hacia el mundo de, de la lengua, y tiene posiciones de defensa. Y aquí no. Mm, quizá también tengamos que echar un poco nosotros la culpa, ¿no? Quiere decir que también igual la, también la radicalidad de la lucha pues sobre todos los últimos años cuando bueno pues se ha atentado contra contra sobre todo contra cargos públicos concejales eso ha podido de alguna forma establecer un, un, una complicidad eh, si quieres personal ¿no? con, uh -huh. con pues todo el mundo que ha tenido que que, que que funciona con escoltas no que es una situación de mucha de mucha de mucha Pues muy complicada, ¿no? De mucha tensión. Eh, eso también es un poco... También se ha podía hasta generar. Y posibles, digamos, eh, pues eh, núcleos, ¿no? más sectores que han podido estar más cercanos al masquismo, eh, digamos el Partido Socialista que tiene que ver, pues igual quizá en Guipúzcoa, pues han visto un poco relegados o, o, o pasados a un segundo plano, precisamente por, por la radicalidad, precisamente que aquí que hemos utilizado con lucha. Todo eso también yo creo que es un, habría que tejer una serie de complicidades para hacer de alguna forma, porque al final, queramos o no, eh, las políticas se llevan adelante y se desarrollan, Con los votos si no busca la complicidad de la gente si no busca si no implica si no, si no tejes eh, pues complicidades y, y que la gente vea un, algo amigable algo algo que ofreces pues eh, no, no, no hacemos nada entonces es, es importante eh, pues tejer todo esto ¿no? y para eso ha faltado climas y en estos momentos eh, quizá en los últimos años eh, hemos generado hemos generado trincheras, ¿no? Cada uno en su trinchera y cada vez más metido cada uno en su trinchera porque en cuanto salía a la trinchera recibía un perdigonazo, ¿no? Entonces eh, tenemos un poco a abandonar eso porque no nos ha ido bien a nosotros en los últimos años ese tipo de, de política uh -huh. y yo creo que fundamentalmente eso es un poco la diferencia con Cataluña a grandes un poco eso eh, también se demuestra además que bueno que utilizando también solamente vías eh, exclusivamente civiles y políticas tenemos que, que recordar que también en Cataluña en su origen al, al principio de la transición democrática un pequeño núcleo que empezó a practicar la lucha armada que duró muy poco que fue eh, Terrayure y bueno pues eh, prácticamente fue un episodio muy cortito y que es ...no va más allá de la anécdota, ¿no? dentro, dentro de lo que la historia de Cataluña... ...pero se ha demostrado pues bueno, pues bueno que incluso en, en, en estados o en pueblos o en naciones... ...como queramos llamarlo, que no existe la lucha armada... ...sí existen mecanismos para articular eh, pues eh, formas de, de actuar a nivel social, a nivel político... En este caso hemos tenido pues cómo se han organizado estos referendos, ¿no? Como eh, en estos pueblos pues para la independencia de Cataluña, que bueno, el resultado ha podido ser más o menos satisfactorio, pero lo que sí está claro es que ha creado de alguna forma pues un, un estado de opinión, ha creado un caldo de cultivo, ha creado una cultura que eso en su día se puede desarrollar. Y eso demuestra que por vías civiles y políticas también se pueden hacer eh, políticas y en, políticas reivindicativas, incluso políticas rupturistas. La diferencia está en que, eh, pues quizá los catalanes eh, a veces pues sean más flexibles, no busquen más un poco la jugada, eh, pues ahí les han prohibido también los referéndums, pero hemos buscado la solución. ¿no? Aquí no hubiéramos buscado la solución, aquí hubiéramos ido a lo bruto, aquí si no nos prohíbe, nos, prohíbe, nos prohíben, pues intentamos hacerlo hasta que se monte un poco el follón y al final nos quedamos en que se monta el follón y no se hace referéndum, ¿no? <risa> que es lo que pasa bien y bueno Ciertas decisiones del gobierno actual como la presencia de Pachi López en el Día de la Constitución o la emisión del Mensaje del Rey por el segundo canal de TV no han sentado muy bien en un amplio marco de la sociedad eh, ¿Realmente hoy en día la última palabra la sigue teniendo la masa social o la tiene el gobierno? Uf, pregunta Es que eh, nosotros eh, yo creo que Siempre, desde y a veces no le hemos dado la importancia, siempre hemos dicho, pues es un estatuto. Algunos que venimos de la cultura de la izquierda de Berchale, ¿no?, que, que no votamos el estatuto. Yo no voté el estatuto, ni voté la constitución, como mucha gente no vota la constitución. Siempre pues ha habido una especie de, de, de menosprecio a esas instituciones que han nacido de, pues, de una reforma del franquismo de su día, ¿no?, Pero hay que reconocer que fuera de esas instituciones o manteniéndose al margen del control de esas instituciones, la situación está todavía mucho más difícil. Es, decir, eh, es importante que esas instituciones, aunque sabemos que son instituciones que no satisfacen un poco a, a los vascos, porque son, son instituciones de alguna forma eh, impuestas, son instituciones... Eh, que que no fueron reconocidas por todo el mundo verchale pero son mmm, pero es importante estar en ellas y es importante controlarlas y en su caso utilizarlas por ejemplo ahí está el tema en su día de bueno pues eh, tuvimos a, al, al al, ...al Endakari que tuvo antes... De, ...en este caso Ibarreche... Que fue, ...que fue atrevido en su día... ...y bueno, pues plante, le planteó al Estado... ...una serie de, de, de retos... ...planteó un referéndum... ...bueno, luego al final no se pudo hacer... pues ...porque aparte de que su propio partido... ...no es un partido que se esté por, por aventurarse... En, ...en recorrido ese tipo... ...yo creo que tampoco nadie ayudó... no ...todos algunos... Eh, ...pues entre que unos no quieren... ...y otros no lo dejan y otros lo ven mal... ...al final... Eh, es la falta de visión, la falta de unión que tenemos históricamente los vascos, ¿no? No nos ponemos nunca de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo ni por organizar un partido de fútbol, porque uno dice que la selección se llama no sé qué, el otro, el otro dice que la selección se llama no sé cuántos, y al final entre uno y el otro yo quiero que se llame Pepito, otro, y al final no tenemos partido, que lo importante es que, es que el partido se celebre, ¿no? Yo creo que todo eso, ese mundo, toda esa forma de funcionar, todo ese, ese sectarismo que... Que, que hemos inoculado un poco todos, ¿no? Eso es algo que debemos superar. Mientras no superemos eso, superemos eso lo tenemos difícil. Debemos entender que existe gente de nuestro mundo que es con, con pensamientos distintos y con ideas distintas y que tienen sus caminos y nosotros tenemos distintos, pero nos tenemos que respetar y saber que en momentos determinados si hay cosas en las que nos podemos unir y nos debemos de unir. Eso nos lo han enseñado muy bien. El PSOE el PP se han unido para cosas muy importantes. Se unen para el, para el discurso del rey, se unen para el euskera, se unen para decir qué tipo de televisión tenemos. Es decir, el gobierno está yendo a temas, eh, digamos, muy de tipo identitario. ¿no? Sí, porque luego lo que es el tema de políticas sociales y eso hay, la verdad es que no está no está brillando. Bien, pues muchas gracias, Javier, por haber estado aquí. Bueno, y, pues, y estás invitado a volver cuando quieras muchas gracias a vosotros eh, quiero saludar aquí al representante de lo tengo aquí a mi lado es divan de, del, del pueblo saharaui les mando desde aquí un, un saludo y bueno y es un pueblo también que sufre mucho y que lo tiene difícil porque tiene un tiene un, un estado también muy muy centralista y donde ...la democracia vía por su ausencia... ...de todas formas, ánimo y ahorrera. Venga, muchas gracias Javier. Vamos a dejar ahora de lado la política para hablar de otro tema que preocupa a la sociedad, la inmigración. Un tema que preocupa en gran medida por la gran desinformación que existe sobre ello. Para ello tenemos con nosotros a Yune Fernández, de SOS Racismo Vizcaya. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué los inmigrantes eligen Euskadi como destino? Bueno, lo primero que hay que decir es que no eligen mucho Euskadi como destino, porque es, es muy curioso cuando se pregunta a una persona qué porcentaje de inmigrantes piensa que viven en Euskadi, ...siempre suele decir más de un 15% y en realidad solo tenemos un 6% de inmigrantes... ...o sea, 132.000 personas más o menos... ...entonces lo primero que hay que decir es que ni la inmigración es un gran problema... ...ni, ni es algo, ni tenemos aquí una balanza que nos vaya a desbaratar todo... ...sino que, bueno, pues hay personas que deciden vivir en Neuskadi... ...ya sea porque creen que tienen oportunidades laborales... ...o porque les parece que aquí hay un buen nivel de vida... Por eh, empatía cultural o, o bueno, yo que sé, o sea, la, la inmigración es muy diversa y no hay un motivo único. ¿Cuáles son las provincias donde, de Euskadi donde más eh, suelen alojarse los inmigrantes? Pues la principal provincia es Fizcaya, con casi un 50% de toda la población inmigrante y le sigue en Guipúzcoa y, y luego Alaba, que tiene un 19,5%. ...o sea, en números absolutos en Álava viven cerca de 26.000 personas inmigrantes. ¿Cuál es la nacionalidad predominante en los inmigrantes residentes en Euskadi? Pues eh, depende un poco de la provincia. En Vizcaya, que hemos comentado que es donde más inmigrantes hay... ...la mayoría uh -huh. son latinoamericanos, especialmente de Bolivia y de Colombia... ...y también hay, bueno, le sigue Rumanía y Marruecos. Eh, esto es porque en Vizcaya la inmigración es más femenina... Eh, ya que existe más oferta de, de trabajo en, en el sector servicios y especialmente pues en el cuidado de personas eh, o, o en limpieza, que es donde más trabajo encuentran las mujeres. En cambio, en Álava, por ejemplo, existe más eh, porcentaje de población magrebí, que es masculina, ¿no? porque en Álava tiene más peso el, el primer sector. no pues Aquí igual eh, vienen eh, ciudadanos de Marruecos pues a buscar trabajo, ya sea en la agricultura o, o cosas de Y, y eso, pero vaya, o sea, normalmente a América Latina sobre todo y Rumanía y Marruecos. ¿Qué le parece la reforma y endurecimiento que se hizo este año de la Ley de Extranjería? Pues muy mal. Estamos muy estamos muy preocupadas porque nos parece que, bueno, por una parte nos parece que ha sido una reforma muy hipócrita porque él se la ha presentado como como un avance y como una ley progresista cuando no es así y bueno, así en pocas palabras nos parece, parece que introduce dos eh, cuestiones muy graves. ¿no? Por una parte, eh, toda la, la esencia de la reforma es eh, la intención de adaptar la, la inmigración a la realidad económica de aquí. ¿no? O sea, se entiende la inmigración solo como mano de obra, solo desde el punto de vista económico, y se regula así, de esa manera, en vez de regular una ley para personas, ¿no? o sea, teniendo en cuenta que las personas tenemos derechos, independientemente de dónde seamos y de cuál sea nuestra situación laboral. Eso por un lado. Luego, otra cosa muy grave que, que está presente en toda la ley es que eh, es eh, a ver, eh, prevé derechos completamente distintos eh, para los diferentes tipos de inmigrantes. o sea De alguna manera es como que hace una jerarquía. ¿no? O sea, hay inmigrantes que nos valen y a esos les ampliamos los derechos, por ejemplo, eh, facilitando el derecho a voto en las municipales. Y, en cambio, al resto de inmigrantes, que se supone que no nos interesan tanto, se están recortando derechos... Eh, por ejemplo, ya las personas eh, solo podrán reagrupar a, su, a sus eh, familias ascendientes, es decir, a su madre o a su padre, si tiene más de 65 años y si estas personas que les reagrupan llevan más de 5 de forma legal en, en el Estado español. ¿no? Con lo cual se juega, se juega con los derechos de las personas, limitándolos de unas personas y ampliándolos de otras Y eso parece que es muy perverso porque divide al colectivo de inmigrantes y porque lo que pensamos en su racismo es que uh -huh. todas las personas son iguales en derechos porque los derechos son humanos, ¿no? O sea, la palabra lo dice. Entonces eso es un poco, luego hay, bueno, hay temas más concretos, pues como como esto de que amplía a 60 días el tiempo que puede estar un inmigrante en un centro de internamiento, uh -huh. lo cual nos parece terrible porque o sea, no, estar sin papeles es eh, similar eh, legalmente hablando a, por ejemplo, que te pongan una multa de tráfico, o sea, es solo una falta administrativa y, en cambio, eh, solo por esta falta administrativa te pueden encerrar hasta hasta 60 días. O sea, no lo entendemos y nos parece que va en contra de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los inmigrantes en Euskadi? Pues yo creo que el principal es justo lo que estamos hablando la ley de extranjería, porque en, en su so racismo solemos hablar de, de racismo social que bueno que es el que a la gente se le viene antes a la cabeza pues el hecho de que te discrimine una persona o que te insulte o algo por, por, tu, por pertenecer a otra etnia o por ser de otro país, pero luego está el racismo institucional y es pues eso precisamente creemos estamos en contra de toda ley de extranjería porque lo que hace es regular la vida de los inmigrantes, todas las facetas de su vida de forma diferenciada, o sea, eh, recorta y limita todos los ámbitos de su vida, ya sea pues el derecho a vivir en familia, porque no puedes reabrupar a tus hijos o a tus padres o a tu pareja, eh, el derecho a encontrar trabajo, a tener una vivienda digna, o sea, creemos que la ley de extranjería está en la base de, de, de, to de todos los obstáculos que se encuentran, que son obstáculos pues en, en todo. O sea, todo lo que hagan va, va a estar limitado por, por su situación administrativa, ¿no? Por lo tanto, creemos que o sea, abogamos por una sociedad en la que no haya leyes de extranjería en la que haya igualdad efectiva para todos los ciudadanos y ciudadanas. Uh -huh. Y para finalizar, Yone, ¿eh, ¿realmente existe tanta desinformación hoy en día sobre el fenómeno de los inmigrantes? ¿Sigue existiendo? Eh, tampoco nos gusta generalizar pero sí que creemos que hay bastantes prejuicios y estereotipos no lo que comentaba o sea que piensen que, que hay una oleada de inmigrantes cuando solo son el 6% o que piensan que el problema o sea que el, que el gran flujo de inmigrantes viene de áfrica en pateras cuando ¿no? cuando la mayoría son latinoamericanos y vienen en avión y luego ahora estamos muy preocupadas con los prejuicios que hay en torno a, a dos temas eh, por una parte el, el tema de las ayudas sociales o sea, la idea está de que los inmigrantes acaparan nuestro nuestro sistema de protección social que es mentira porque tenemos estudios que nos dicen que los inmigrantes aportan más a la economía de lo que reciben porque hacen un uso muy similar al resto de las personas de, de las ayudas sociales y en cambio eh, aportan un 25 más eh, un 25 más en impuestos porque son una población más activa que la que la autóctona ¿no? pues porque son más jóvenes porque las mujeres por ejemplo tienen con el objetivo de trabajar. Entonces, con este tema de la crisis también se están acentuando todos estos prejuicios de que acapararán, yo qué sé, los hospitales o este tipo de cosas, nos parece muy peligroso y, y nos parece malo para todo el mundo porque eh, como que nos despista, ¿no? O sea, tenemos una crisis que hay que solucionar, que tiene unas unas causas sino responsables y estamos señalando al inmigrante como chivo expiatorio. Y luego el otro gran tema que nos preocupa es el de la inseguridad ciudadana, ¿no? O sea, se está, se está todo el rato señalando a los inmigrantes como que hacen eh, subir las tasas de delincuencia cuando vemos que, que, que, que se mantienen, o sea, las tasas de delincuencia se están manteniendo, eh, no hay una… o sea, la alarma social que hay en torno a la inseguridad que a la delincuencia no tiene ningún, ninguna base real, ¿no? Con lo cual, pues bueno, animamos a las personas a que a que intenten desterrar esos prejuicios, a que busquen datos y, y sobre todo, que, que, que, que conozcan a las personas inmigrantes porque creemos que a través de la convivencia es como se disipan los miedos y los prejuicios. Muy bien, pues muchas gracias, Ione, ¿Vale? por darnos esta visión de la inmigración. Muy bien, y si queréis más información pues podéis entrar a nuestra web, no estoy en Bilbao porque eh, esta semana en la que viene tenemos un ciclo de cine bueno está toda la información en la web así que bueno os animamos a que a que nos conozcáis un poco más muy bien pues muchas gracias venga a vosotros. Como hemos mencionado antes, contamos también en el estudio con Heiba Ntu, de la Asociación Saharaui de Euskadi. Buenas noches, Heiba. Buenas noches, igualmente. Bien, Heiba. ¿Cuánto tiempo llevas en Euskadi? Llevo tres años y ocho meses. ¿Qué es lo que te llevó a venir a Euskadi o por qué elegiste Euskadi como destino? He elegido Euskadi como destino porque ha venido mi hermana en enferma de desde los campamentos de, de Tinduf uh -huh. y ha estado aquí ingresada en un hospital de Crucis de Bilbao y por eso he elegido venir aquí a estar al, al, al lado de ella. Ha, ha venido en un estado crítico muy grave. Uh -huh. Tenía una, un, un hiperitorialismo de, de tercer grado con una inflamación muy grande y gracias a, a la sanidad y a la valentía y a la, y a la entrega de, de la gente de Euskadi, uh -huh. mi hermana ya está un poco mejor, está recibiendo tratamiento y ya no corre peligro. Gracias a Dios, se lo agradezco de todo corazón por todo lo que han hecho con ella, porque era muy joven y si no hubiera venido, si hubiera estado más tiempo allí los campamentos, ya hubiera, hubiera estado ahora ya fallecida o, o, o más o peor o lo, o lo que sea. Uh -huh, entiendo. Sí. Bueno, entonces nos alegramos de que sí, esté bien. Sí, yo, mm. yo también. Bien. Bien. ¿Cuáles han sido los principales problemas con los que te has encontrado aquí? Si estás encontrado con alguno, claro. No, aquí en Euskadi nunca, desde que he venido, todo el tiempo que he estado aquí, nunca he tenido ningún tipo de problemas, ni administrativo ni nada. Estoy a gusto en Euskadi. ¿Cuál es el objetivo de vuestra asociación o en qué se basa? Vuestra asociación trabaja con los saharauis que viven aquí en Euskadi en, eh, como si fuera un, una ONG así para solucionar los problemas de los saharauis que están que residen aquí lo que referente a Euskadi en, eh, lo, eh, lo de los papeles y esas cosas la tramitación de los pasaportes y todas esas cosas a través de de las delegaciones del Sahara aquí en Euskadi y en Madrid y trabajamos, miramos por estas cosas así lo referente a otro, también, en las ciudades en que estamos o los pueblos que estamos también, a través del ayuntamiento, los ayuntamientos donde, donde se concentra la mayor gente, por ejemplo aquí en Yodio, en Victoria o en Bilbao, en la, en la población donde hay más gente, también trabajan con eh, eh, con los ayuntamientos de las ciudades donde vive la gente. ¿Crees que se presta la suficiente atención a, a la tragedia saharaui? Bueno, se presta atención sí pero ahora antes llevamos un tiempo sin que se presta mucha atención a la cuestión del sáhara pero con el caso de mí Haidar y los 32 días de huelga de hambre y gracias a la opinión pública de euskadi y de opinión pública de presiones de muchas partes del mundo se supone que ahora se hablará un poco un poco mejor o se sale un poco ¿O habrá algo para que se haga un poco más lo, lo referente a la cuestión del de Sahara en sí? Eh, ¿Qué te parece en general la gente de Euskadi? Pues me parece bellísima gente la gente de Euskadi. Uh -huh. parece gente bellísima. Te trata muy bien, te relacionas muy bien con la gente. no hay ningún, sin ningún... Yo, yo no he visto ninguna dificultad en, en esa sociedad desde que estoy viviendo aquí. ¿Qué opinas de las ayudas que se dan a los inmigrantes? Bueno, yo opino que las ayudas que se dan a los inmigrantes es un buen gesto, pero digo que a veces eh, esas ayudas te lo dan con el objetivo de que puedes sobrevivir para poder, por ejemplo, seguir un poco hacia adelante. Entonces, yo digo que la mejor ayuda es, la mejor ayuda es crear mucho empleo para que todo el mundo trabaje Y así sería mejor. Pero yo, referente a la ayuda que dan, yo, yo lo veo un poco de lo mejor que hay. Y para finalizar, ¿qué te parece la, o qué opinión te merece la ley de extranjería de Euskadi? Pues la ley de extranjería de Euskadi. Yo te digo, la ley de extranjería de Euskadi es, un, es una ley... A mi juicio no no... Yo como tengo papeles lo veo bien, pero es que a veces veo gente que, que no tiene papeles, pero es que el... quiero que suavizan un poco lo, lo que es respecto a, a la ley. Por ejemplo, a la hora de renovación, a la hora de muchas cosas, a veces vas trabajando y te piden ciertos requisitos y esas cosas, y muchas pero yo, veo, yo, yo opino que esa ley... No, no no está de todo mal, pero que tienen que mirar unos ciertos puntos, por ejemplo... Que hay ciertas cosas que sí, se podrían mejorar. Se podrían mejorar, sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algún punto específico? así Por ejemplo, si no estás trabajando, te piden un contrato y ahora con el tiempo, con la hora del paro, eh, la crisis económica, tiene que ser un poco... Tiene que haber eh, un poco reajuste en esa ley. Por ejemplo, ahora si te piden un contrato y, y Y con la situación que hay y no hay más comprensión, digamos claro, ¿no? hay que ser un poco más comprensible a la hora de pero yo, yo digo que es una ley un poco aceptable que hay que hacer un poco de cambio en ciertas cosas sí. bien, pues muchas gracias por muchas, tu, por darnos tu opinión y tu visión Ahí va. muchas gracias a ustedes les deseo un feliz año uh -huh, a, todo, a toda la sociedad de Euskadi y a todo el pueblo vasco pues y muchas igual, gracias igualmente ¿Quién nos ha ido últimamente a hablar de la gripe A o también conocida como la gripe porcina? Sobre todo ahora aquí en Euskadi, que se nos está bombardeando con la necesidad de vacunarnos ante ella. Buenas noches, Juan, y ante todo, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que te cogemos de vacaciones. Bueno, ningún problema. Me encantó. ¿Es realmente la gripe A tan mortal que se la puede considerar una pandemia? No, yo creo que hay una confusión. El término pandemia, que antiguamente aludía a gravedad, en el momento actual alude exclusivamente a frecuencia. Quiere decir que es una enfermedad que se encuentra en varios continentes, en muchas naciones, pero no alude en absoluto a la gravedad de la misma. Y así es, la primera pandemia del siglo 21 la primera vez que se ha declarado, es una epidemia... ...de una enfermedad de ninguna relevancia. Uh -huh. Vale. Eh, ¿La vacuna que se utiliza conocida como Tamiflu... ...es realmente efectiva o, ha sido, o no ha sido testada lo suficiente? No, el Tamiflu es un antiviral, no es una vacuna propiamente uh -huh. dicho. El Tamiflu se emplea en el tratamiento y prevención de la gripe... ...pero ya se había demostrado que... ...como tal es muy poco eficaz o inútil... ...y además con efectos adversos graves... ...que en algún caso por ejemplo un adolescente puede llevar al suicidio... ...por lo que su recomendación era y es no utilizarlo... ...de hecho por ejemplo la Seguridad Social en España... ...donde se aprobó el medicamento por la vía europea... ...decidió no subvencionarlo en su momento... ...porque entendió que era un medicamento de menor relevancia... ...y solamente con las prisas de la gripe aviar en el año 2005... Eh, hizo acopio del medicamento. Se ha empleado y se sigue empleando sin ningún fundamento científico y, de hecho, ha sido tirar el dinero en lo que al tabinflu se refiere, porque no hay tratamiento para la fiebre. Excepto el tratamiento paliativo que todos empleamos, que cuando uno toma lo con la gripe pues se queda en casa y un par de días o tres y si se encuentra molesto toma un analgésico y se acabó. Buenos alimentos y buena hidratación. Otra cosa es la vacuna. La vacuna contra la gripe existe hace tiempo también y también es muy ineficaz, muy poco eficaz. De hecho, en los menores de dos años absolutamente ineficaz y en los mayores muy poco eficaz, con una eficacia máxima del 33%, sin estudios que lo avalen a largo plazo ni que demuestren su utilidad. Con lo cual, al aprobarse una nueva vacuna para la gripe, la gripe de año, la gripe A del 2009, se están cometiendo los mismos errores, más que se haya hecho con muchas prisas y demás que se ha hecho, el problema es que es absolutamente inútil e innecesaria. Con lo cual, da exactamente igual si es segura o no es segura, porque el problema es que es innecesaria, por muchas razones. Una, la básica, es que la gripe A ya ha pasado por el sur del de mundo, por los países del hemisferio sur, por Australia, por Nueva Zelanda, por Argentina, por Chile, <coughs> sin vacuna y sin mayor mortalidad que la gripe normal. De hecho, muchísima menor mortalidad del orden de la quinta décima parte de la mortalidad que produce una gripe normal, sin vacunas. Con lo cual no sabemos si la vacuna que se está poniendo en España, primero, como poco, es inútil, y segundo, incluso puede llegar a complicar las cosas. ¿Realmente es necesario el gasto que se está haciendo en vacunas a nivel mundial? ¿Unos 4.000 billones de euros, si no me equivoco? No, el gasto eh, respecto a la gripe en general no es solamente la vacuna, sí. El gasto que ha provocado esta pandemia, esta declaración de pandemia, es brutal porque incluye desde mascarillas hasta respiradores en los hospitales, hasta obras para adecuar las, las urgencias, pasando, claro, por los antivirales tipo Tamiflu, vacunas y todo el dispeño que va alrededor, desde nuevos dispensadores para... ...solución alcohólica para lavarse las manos... ...en fin, es algo... ...extraordinario... ...y de ninguna manera está justificado ese gasto... ...y en mi opinión esto se está detrayendo... ...porque lo explican bien los economistas... ...que es una tarta... ...y si comemos mucho para gripe A... ...pues no tenemos para los dientes de los ancianos... ...y si comemos mucho de la gripe A... ...pues no tenemos para los pacientes con esquizofrenia... ...para que sean tratados como Dios manda... ...y si... Gastamos mucho en gripe A, no tenemos para que los pacientes terminales puedan morir con dignidad en su casa, atendidos por su médico de siempre. Así que sí, hay una grave responsabilidad política, que yo creo que entra en lo penal por el despilforro que supone, porque está tirándose el dinero, un dinero que es público, que es de todos, que es nuestro, y un dinero además en una época de crisis en la que todavía hay que administrar con mucho mayor cuidado los caudales públicos. ¿Crees que se está informando adecuadamente a los ciudadanos sobre esta enfermedad? Bueno, el ciudadano yo creo que también ha en el juego. El ciudadano no es del todo inocente. El ciudadano le gusta que le asusten con la nieve ahora, con el calor en verano, con la gripe terrible que viene y que luego le ofrezcan un remedio, que le ofrezcan una vacuna. Eh, tenemos un juego en el que en nuestras vidas en este mundo occidental es muy aburrida y nos viene bien que de vez en cuando nos asusten como con el coco. El ciudadano que quiere, en el momento actual, no digo hasta julio, que quizá era confuso. A partir de julio ha empezado a ver documentación en Internet y en foros y en publicaciones suficientes como para que el ciudadano interesado pueda tener información veraz y tomar sus propias decisiones. Es cierto que los medios de comunicación no han colaborado en absoluto, sino al contrario. Los medios de comunicación están también encantados porque parte de su negocio vender y que se les escuche y que se anuncien así eh, cosas espantosas, como esta pandemia terrible, mortal, en la que sacaban cada día un muerto por gripe, cuando al final, pues claro, eh, en la gripe normal puede haber 1.500, 3.000 muertos y aquí no vamos a llegar ni a 500 ni locos. Con lo cual, bueno, sí. Sí, no, los medios de comunicación han hecho el caldo de cultivo para que la ciudadanía se asuste. Pero yo creo que el ciudadano, verdaderamente interesado por la cuestión, no tiene más que manejarse un poco en internet para encontrar desde mis publicaciones, las publicaciones del grupo Grip y Calma, hasta incluso de la organización médica colegial. En fin, ha habido un fuerte movimiento civil en contra de la Organización Mundial de la Salud y en contra de los ministerios y las consejerías. La gripe es una enfermedad pasajera o seguirá dando que hablar en el futuro la gripe es compañera nuestra quiere decir que <coughs> supongo que la gripe nos ha acompañado en la evolución humana pues eso desde hace millones de años como tantas bacterias y patógenos con los que convivimos y que ocasionalmente eh producen una mortalidad extraordinaria, pero generalmente pues es parte de la vida Quiero decir que tendremos gripe. ...hubo gripe A exactamente muy parecida a la que tenemos entre el 1918 y 1957... ...y me imagino que en aproximadamente en los 50 próximos años... ...pues tendremos mucha gripe A... ...que se convertirá en como la gripe habitual de todos los años... ...que se lleva mucha gente por delante... ¿eh? ...la gripe ha sido siempre una enfermedad infecciosa con complicaciones... ...sobre todo antes cuando no había antibióticos... ...ni un sistema sanitario público, que eso ayuda muchísimo el que haya una cobertura sanitaria pública y hay que pensar que la seguiremos viendo, pero como la típica enfermedad que en general a la mayoría de la población sencillamente le produce unas molestias temporales de como máximo una semana y nada más. Mm. Por último, ¿algún consejo que quiera dar a los oyentes que dudan entre vacunarse o no? no yo recomendaría que entrasen en la página www.equipocesca.com .org, organización, repito www.equipofesca, tal como suena -E sfa.org y ahí tienen suficiente material como para ilustrarse, en fin, hay abundancia sobre el tema de la gripe desde un punto de vista que es el mío, que yo considero científico, neutro, sin intereses y de acuerdo con lo que se ha publicado y se conoce en este momento. Mi consejo desde luego es no vacunarse, vamos, ya no me he vacunado como norma general. No sé, quizá alguna excepción extraña… España pero la norma no va a vacunarse contra la gripe A porque no tiene ningún sentido. Entonces, cosas puede anular la posibilidad, como los que tenemos más de 55 años, que hemos nacido antes del 57, eh, que tenemos todavía anticuerpos por haber pasado las gripes A de hace tiempo. Y esa oportunidad vuelve a pasar a los que ahora la pasen, que tengan anticuerpos que duren eso más de medio siglo. Uh -huh. Pues muchas gracias, Juan Gervás, médico general rural y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por haber no. colaborado. Bien. Gracias por el interés y por darme la palabra. No, pues... Hasta otro rato. Eso es, <risa> hasta adiós. otra. Hasta ahora, adiós, hasta luego. Nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Espero que los temas que hemos tratado os hayan resultado interesantes. Os emplazamos para el siguiente programa. Se despide quien os habla, Ugaich Rojo, Gabón, y buenas noches.